Y el proyecto surgió porque nosotros realmente、eh, ya nos teníamos la idea del merendero, ya teníamos.、Ajá. Pero ¿qué pasa? Que el tema nos agarró la pandemia.、Vale. Entonces tuvimos que frenar todo y bueno, y ahora es como empezar todo de nuevo.、Bien. Acá en el, barrio, en el barrio hay otros merenderos,、Bien. como el Samba Timbao, que también ayuda mucho a los chicos.、Bien. Lo nombro p o r q u é p o r q u e uno de los merenderos que acá que está activo y que. Y que es lo que están ayudando a los chicos, y que le damos muchas gracias por eso, porque hasta yo, mi hijo, van.、Eh, si, si tenemos que irnos, no, no tenemos problemas en, en eso. No, no, y bueno, entonces serían dos. ¿Por qué pensamos hacer otro? Porque Samba estaba muy. Nosotros vimos solo o recargado con el barrio, porque ellos hacen miércoles y domingo. Entonces, nosotros queríamos abrir. Claro, ellos hacen almuerzo. Nosotros queríamos abrir para merendero. l a r o e n t o n c e s q u e r í a m o s pensábamos hacerlo los sábados también. Para que los chicos también. Porque es así, ellos llegan el domingo y saben que ahí tienen la comida para el mediodía, porque es así. Antes los chicos se refugiaban en, el, en la fundación, ahora fundación ya no funciona más. La、claro. eh, Guatrache la nombró también porque es una de las fundaciones que ayudó sí, sí, bastante、creo. al barrio. Sí, sí.、Eh, bueno, los chicos de acá siempre iban ahí,、claro. pero bueno, ahora no, no está más funcionando、Bien. y bueno, sería esa la única q u e d a Por eso nos, se nos ocurrió la idea.、Bien. Aparte que no tienen ayuda, de, yo no, no he escuchado, no、sí. sé si han escuchado.、No. ¿En otro lugar no, no? ¿Cuántas son ustedes? Nosotros somos cinco y ahora en el, con el tema de las redes sociales、Bien. se agregaron.、Eh, somos 17 ahora en total en el grupo del merendero.、Bien. Tenemos un grupo de WhatsApp y el que se quiera unir es bienvenido. Bien. Para colaborar Bien. y e s i q u é están haciendo ahora? ¿Están vendiendo tortas fritas para recaudar fondos? Estamos vendiendo tortas fritas para recaudar fondos para las cosas que faltan para el merendero.、Bien. Bien. Y bueno, lo que falta para el día de l n i ñ o por ejemplo,、eh, ahora nos donaron algunos juguetes, pero por ahí, viste, hace falta y necesitamos comprar más.、Uh -huh. Nosotros, a los, a los juguetes, los que están más o menos、eh, no en buen estado, ¿qué hacemos? ¿Los arreglamos? Por ejemplo, los peluches.、Uh -huh. La gente que tenga peluche, que esté descocido o algo, no importa que lo done, porque nosotros los cosemos, los lavamos, los dejamos. Bien, y los ponemos una bolsita y se los regalamos. Y a lo mejor ellos lo, no lo ven importante, pero para otros chicos sí,、eh, ven importante ese muñequito, ese peluchito. Eh, eh. Para los que estén escuchando y quieran donar, ¿dónde están ustedes?、Eh, nosotros estamos en la calle. Estamos en la calle Pedro m e d i c i casa 16, entre Blanco, Encalá y Sequeira. Bien, este es el corazón del barrio、claro, Matadón. Y、bien. queremos agradecer también a la señora,、eh, es la suegra de ella que、bien. nos brindó el espacio,、bien. porque no, nosotros necesitábamos un espacio para guardar las cosas que nos donaban y todo.、Claro. Eh, si Dios quiere y todo, y si n o va bien, pensamos hacerlo en el aire libre,、bien. en un lugar, en un espacio grande,、ah, para es que. Público. Claro, público. Aparte que para que. Ellos puedan, no sé, jugar al fútbol, al juego del tesoro, pero con distancia. Hacerle juegos, este, claro, exactamente. exactamente. Sería lo ideal. Estamos esperando el ok de una persona que, bueno, que si me llega a decir que sí,、eh, lo vamos a hacer ahí en ese lugar que lo voy a estar nombrando. Yo、Bien. por ahora no lo n o m b r o porque no, no sabemos si nos va a dar el ok.、Eh, contame pero, cómo、eh, se manejan con las, este, las ayudas. Están recibiendo ayudas de. ¿La gente o de algún lugar del gobierno? No, solamente de la gente. Solamente de la gente. Nosotros hemos mandado mensajes, pero no hemos recibido、eh, respuesta, como quien dice. ¿Mensaje mandado... a quién? Y al, al intendente, en la página,、Bien. con las páginas.、Eh, también mandé mensajes que estoy esperando a ver si me contestan a diputados.、Uh -huh. eh, bueno, estoy esperando respuesta, a ver、Bien. si nos ayudan en el tema. Es que como yo a ella le digo. r o p a、eh, ayuda a lo que es en, en los insumos, eso para poder nosotros, ya estamos, gracias a Dios,、Bien. nos dieron. Por ejemplo, se hizo un grupo de taxistas、Ajá. que llamaron, llamó uno que nos compra torta frita, que gracias、Ajá. le doy. El nombre lo t e n é s ¿te acordás?、No? Gustavo es. b Gustavo. Gustavo. Bien.、Eh, bueno, nos va a donar 5 o 6 de azúcar, 10 litros de leche y cacao. Bien. Que eso lo ponen entre ellos. Y después nos donaron de. ¿Qué provincia? De, de Puelchi. Nos mandaron cacao.、Ajá. Y no sé qué más. Bueno, harina, el padre de ella. e n t O n c e s recibimos donaciones de todos lados. Ropa. Los chicos se recoparon,、Bien. muchos chicos se coparon, la mayoría jóvenes.、Eh, se Y ustedes son el, del barrio, ¿no? Somos del barrio,、Bien. sí, somos del barrio. Y, y ustedes、eh, emprenden esto porque ven que hay mucha más necesidad en el claro, barrio. Claro, y aparte que, como yo te contaba, hay un solo merendero acá. Y, y, y la verdad, hay chicos que no tienen. No tienen para, la, para no sé, para la merienda, por ejemplo. Llega el domingo y ellos esperan el domingo a ir a, a este merendero. al Merendero, comedor, funciona comedor,、claro. Sí, porque el miércoles hacen el merendero ellos. Bien, bien.、Eh, por eso te lo nombraba, porque es un merendero muy importante. Que aparte que no es solo que no, nos pueden ayudar a nosotros, sino a ellos también.、Eh, ¿Por qué te digo? Porque nuestros chicos también van ahí.、Claro. O sea, ¿no? nuestros, nuestros chicos también van ahí y, no, y siempre los ayuden. Y bueno, no sé qué más decirte. Muy contenta porque la gente se reprendió. ó e s t o d a s mujeres? Somos la mayoría, somos mujeres. Muy mujeres, somos la mayoría. Y bueno, y darle gracias al a la,、eh, nombre de tu suera. América. América, darle gracias a América, que bueno, ella es una señora grande. Y le gustó、uh -huh. la idea. Por eso, la idea comenzar, es comenzar con esto y tener un lugar. Claro,、también. y tener ya un lugar.、Bien. Que no sea solo un lugar que, que ayude solamente a Dor, sino que tenga otro respaldo también、Perfecto. el otro merendero, comedor, ¿entendés?、Bien.